Pimer González, atacante del San Club para Mix 92 en Perú. Un Mi equipo minero que toca muy bien la pelota, sabemos que es un equipo brasileño que siempre se ha caracterizado manejado muy bien la pelota, como el fútbol y bueno nosotros mantuvimos también la, la defensiva muy bien y o sea, supimos controlarnos y lo que nos falta un poquito, un poquito más y tú, hermano, en manos en ataque, bueno, que seguir trabajando. Nosotros, todos, todos los equipos tuvimos de club, y a los últimos pelotas paradas, yo creo que nos matan un poco por, por, por el tamaño pero o sea, esto es así este hay es ¿no? que seguir trabajando para eso no tratarán de mudar de, de que no pensaran mucho ellos bueno pues, si hicimos el trabajo fue eso de no que no pensara muchos jugadores de ellos bueno se lo hicimos ya lo último a lo mejor el cansancio pegado a muchos compañeros ¿no? y se, se, se abrió un poco pero se, son cosas que vamos a seguir trabajando, estamos empezando esto, ya hay que buscar Buen resultado por fuera y aquí en casa. ¿Y me crees que en los últimos minutos le afectó el hecho de que la falta de experiencia no logra mantener el resultado a favor de Zamora? Sí, ya el último en pelota parada, sabemos que no es un jugador demasiado alto. este que jugarle vivo. La persona que Salomón no iba a ganarle tampoco, porque a pesar de que alto también cabeza muy bien, tenemos que jugar un poco vivo. A lo mejor en pelota parada no iban a tener vida, pero son cosas del juego. Esto pasa y bueno, lo, Estos tres puntos se lo llevan en. ¿Qué cosas crees que debe corregir el equipo de cara a los próximos partidos para poder revertir esa situación? Mantener el mismo ritmo, mantener el mismo ritmo. Hay que seguir trabajando para eso. Hay que hacerlo esto, como siempre hay que trabajar, trabajar, para siempre mantener los 90 minutos con un buen ritmo.